¿Me preguntaban si hay algún detenido? No, la respuesta es no. Esto es un hecho que ocurrió, como todos sabemos, a la salida del, del partido de, del estadio de Rosales Central, eh, 21.43 horas aproximadamente, eh, en donde bueno la mecánica del hecho un poco ya ha ido surgiendo. Esto es eh, una camioneta en donde venía circulando Andrés Bracamonte con una persona, un allegado la tarde con las dos víctimas del hecho. Fueron embestidos por, eh, estamos eh, tratando de, de precisar, pero por lo menos tres personas. Y eh, en, ese, en, en en esas circunstancias fueron atacados a, con disparos, fueron múltiples los disparos. Consideramos más de 11 disparos. Eh, cinco impactos tenía cada uno de los cuerpos. Y bueno, ese, ese es el, el motivo por el cual eh, fallecieron ambos. Eh, eh, se trabajó en, el, en la escena. estamos Hemos... Eh, llevado adelante las medidas de recopilación de información, sobre todo cámaras de seguridad y bueno... ¿Cuál es la no hipótesis? Sabes. La hipótesis es que bueno, a partir de múltiples conflictos, esto es algo eh, notorio bueno, de hecho ha surgido de distintas investigaciones judiciales, también la situación de Bracamonte, que, que excede la, la cuestión de, de el manejo de la hinchada de, de, de Rosario Central, es decir esto se, excede, se, se extiende a otro Eh, posibles eh, negocios ilícitos eh, con lo cual las hipótesis de trabajo son múltiples de dónde puede venir este, este ataque